No de tú tienes eso conocimiento, 26, digo, no hay prueba. No hay situación en este mundo que tú no puedas gobernar. Por eso nosotros siempre decimos, todo está bien. Nos levantamos por la mañana, todo está bien. Pase lo que pase, todo está bien. Yo creí por los...